que siempre es un gusto escuchar esta, esta música eh, bueno, los que saben de música dicen este swing, ¿no? Eh, si decimos Ricardo Soto muchos quedan no, no, no les dicen nada, ¿no? pero si decimos Tucuta en la audiencia de la 36 la que nos sigue hace años eh, algunos habrá que no, no saben todavía que es el autor de la música de la característica que la radio tomó, ¿no? se apropió de Nos gustó esa música para, para identificar a la radio cuando hacemos la identificación legal que hay que hacer al aire cada tanto de la radio. Y lo tenemos por acá al hombre que hace años se puso al frente de aquella banda Ladillones y que ha seguido y luchando contra el coronavirus... Viene eh, otro toque en vivo el otro el otro sábado, ¿no? Tucuta, bienvenido, buen día, cómo andas? Muy bien, un placer estar nuevamente en en nuestra casa. Sí, <risa> claro que sí, casa. Por supuesto, <risa> hemos ido contigo además a, a allá al Parador, al Sur y a, Ay, a, a no. San José. Hemos andado por distintos lados contigo. Este y siempre es un gusto recibirte. Bueno, hace tiempo que no conversábamos. Sí, ¿no? sí. Y hace como un año que que, que, no, to que bah, no toco, no tocó con la banda. Entonces no, no, no, no, no ando por las radios como claro, para claro. para difundir y eso porque está, está complicado el tema de, de producir un espectáculo, ¿no? Como, claro. como siempre ha pasado. o sea no es ir con el instrumento de ponerse ahí y pedir ah pues conectame esto y eh, no, tocar no no no es una burocracia bárbara y, y cada vez cada vez es más trancado más más bueno eh, y cada vez con más riesgo porque claro ahora peor todavía con la pandemia mm -hmm. los aforos son más chicos y y bueno y, y los, los presupuestos claro eh, no varían pero ha seguido haciendo cosas vinculadas a la música en sí, este año sí estamos terminando dos discos que que en realidad los habíamos empezado como hace 10 años, ah, o sea, y se grabaron en, en vivo en un estudio y ahora los estamos en la etapa de, de edición y de mezcla y son dos discos, no es, no es uno, y, y estamos en ¿Por qué dos? dos, porque juntaste muchas, porque mucha junté personas. muchas músicas y lo grabamos eh, en esa época, lo grabamos en el estudio de, de Pollo Piris, uh -huh. eh, que queda allá en el Pinar. Divino, un lugar divino, y nos fuimos tres días a quedarnos ahí a acampar, ahí, ¿verdad? Como quien dice, eh, armamos todas las cosas y nos quedamos grabando ahí tres días corridos, o sea, dormíamos y, y nos levantamos y tocábamos de vuelta, y entonces se generaron como más de 22 músicas, 23 músicas grabadas con cinco versiones cada una, o sea, oh. cinco tomas, o sea, más de ciento y pico de, de, de tomas de... de ¿Me esos. gusta hacer varias así? ¿o? Sí, ¿no? me gusta hacer por lo menos dos o tres, pero a veces, viste, en ese uh -huh. caso había hasta, si llegué a tocar hasta cinco, por fiado, volvía al uh -huh. rato, volvía de vuelta a Había <risa> algo que no te encerraba, algo. No, sí, sí, sí, no cerraba, y bueno, y grabado, eh, como yo me gusta grabar en vivo, ¿no? O uh -huh. sea, eh, eh, con ¿Todos los solos. Juntos. Claro, con los solos, todos juntos. Uh -huh. Sin los caños en esa oportunidad, porque los caños. es más delicado, ¿viste? Lo, lo, lo, lo, los vientos, Ajá. pero pues, sí, toda la masa, viste, la batería, Ajá. los tambores, las la guitarras, los pianos, los, ah, millones de cosas. Y, y bueno, y, y quedó buenísimo, porque yo en ese momento junté músicas que no son lo, no solamente eran mis composiciones, sino agarré un, una música de Mateo, agarré una música de Yoshinio Bularte, que estaban, que no estaban, la de Yosinio no la conocía a nadie, ¿Verdad? entonces, o sea no, era todo el mundo me pregunta si era mía. Pero no, era este es, ¿Cómo llegaste a ella vos? Porque tenía una grabación con él, yo tocando el tambor, y él la cantó un día, yo se la pedí, y, y no está ningún hijo no, pero... no está. Eh, ahora el hijo me parece que la hizo. Eh, Damián. Damián, pero yo la hice hace como 10 años. O sea, ¿Eh? pero estaba, recién ahora, la, la estoy levantando porque. viste instalamos un estudio en, en mi casa para por suprema necesidad porque no había manera de poder continuar con la música si si no si no tenés algo que uno que, que, que sea que te permita ensayar y no ensayar y... y grabar viste y, y tener las cosas a buen nivel porque los estudios salen caros salen sí. carísimo y yo gasto horas y millones de horas y no no no ni no ni el fondo coronavirus me salva no, no no, no, no, no, no. y y bueno y y, y bueno hay unos temas un tema también, dos temas de de folclore argentino también que de uno un tema de Atahualpa y un tema de Cuchille y Samón después antes eh, nunca habías incluido por ejemplo no, eh, en esa época los los los estaba tocando en vivo como hacía recitales cada 3, 4 meses iba y, y, y le pedí un giro a la, a la a mi música para para poder cantar más Ajá, porque sí, claro pero antes, él, antes hacías instrumental claro mismo. entonces bueno en un, yo no compongo compongo compuse muy poquitas músicas cantadas con letra porque mm. no no no es mi palo y y sí y eh, música instrumental pero Entonces lo que agarré fue agarrar un tema de Mateo, agarrar un tema, bueno, eh, hasta el día que me quiera esto que hice, ¿Vale? ¿viste? Y los hice eh, harina, o sea, los... <risa> los en eh, si buen sentido, los eh, si, por no. nada, lo pasé por todos lados. por todos lados y la traje a la firma tucuta. tu puta. Uh -huh. Entonces, eh, hay una gente que le gusta, otra que no le gusta, y no importa. yo la, la, la mando porque, porque me parece que es una manera de refrescar la... la música, de eh, revivir, la música, viste pues todo, está. y se hace respetuosamente además ¿no? pero ¿sabes? claro, se aparte hace... me da un laburo bárbaro, claro. digo no, no la hago así un día para el otro porque sí, o sea me pa me pongo y estoy meses con esa música y eso me me ha me me ha dado muchos frutos porque me he metido con muchas músicas, uh -huh. ¿Viste? me he metido con música de Marianito More, de de, de, de, ¿cómo se llama el otro tipo? Que es un fenómeno. arrimate que un hizo, poco más. Hizo el último café también, eh, no me acuerdo cómo se llama. Sí, este, Castaña, Castaña. No, el último café. El sí, el último café, el último café, ah, ya, este, yo tengo una versión también bueno, de eso. De acá la escuchamos de eh, Sosa, ¿no? De acá. Cátulo Castillo. Ah, Cátulo Castillo. Bueno, me metí. No, ahí. yo decía Castaña, de café la humedad. No, no, no, otro café. café, el último café, no, café la toco y, y, y, y ya, eso fue en los últimos años que te acercaste eh, eh, a eso de a partir de ese momento que empecé a grabar ese disco, ese hace 10 años ah. más o menos, yo ya venía con eso, viste onda, venía, venía, venía y y ahora proseguí porque me seguí metiendo con música, o sea y los próximos discos, o sea tengo otro disco más para grabar, para empezar a grabar Pero hasta mm. que no termine estos dos claro. no empiezo porque si no es una es una locura y, y bueno está bien porque aparte le llegas a otro público viste onda de decir pa música instrumental y está mm. te pueden decir sí es muy mono no sé bueno hay gente hay, la gente puede puede tener gustos entonces decimos wow, y la letra cuando viene bueno está uh, bueno sí, o canta sea, un... siempre lo instrumental tiene un público más claro, reducido claro, no tendría por qué ser así, claro pero... pero pero viste pero está pero Eh, imagínate pero cuando empezamos con los con, ¿Con, lo la, que, con, con, con en la casa de Uruguay Suecia sí, sí. que fuimos a las Baferes y sí, todo eso sí. eh, o sea era una era la no sé la única la primera banda que había que sí, era había. antes me acuerdo de Zafaroni, te acordás sí, de y era jazz rock con Luis Firpo. Ahí va sí. yo tengo la guitarra en mi casa tengo la guitarra de, de, de uno de los guitarritas Mirá, de, de Zafaroni, sí el eh, tema es, es que el, el oído está acostumbrado porque está bombardeado también de que el decir es solamente a través del texto claro. no de la letra claro, no claro. hay no hay forma de decir musicalmente claro. si no son pa' cortinas las no. canciones no. instrumentales claro. no claro. estás esperando que te diga algo claro. ¿no? pero dicho con palabras claro. y no dicho con la música claro. y entonces pues, imagínate en la época de, de Beethoven de Mozart sí, ¿verdad? Vos, ¿verdad? pasame un chivo <risa> <risa> <risa> en el medio tirando la propaganda <risa> sí, sí, sí. pero pero a vos eh, fue contemplando eso estrictamente también que escuchar a más gente llegarle a más gente o te vino ganas de cantar también No, ¿no? es que eh, um, creo que con todos los boliches que he hecho en mi vida que eh, todos los boliches no en los boliches donde yo toco las parrilladas uh -huh. los, los, los pubs chiquitos yo no toco música instrumental por lo general claro, entonces claro. digo empecé yo empecé mi carrera cantando música brasilera y, y, y música de mateo y candó meorgño entonces digo es decir bueno que soy Eh, soy Tucuta en el lado que me vas a ver un bar o Tucuta que me vas a ver en un teatro donde yo hago mi música y ah. entonces pa qué diferente que es una cosa y por qué no cantas todo el mundo me decía ah. y por qué no cantas y bueno y pues oh, pero será que canta bien y decís no pero no cantas tan mal bueno entonces, pues, a mí al principio me da vergüenza cantar ah. en serio eh, eh, me costó mucho tiempo Eh, a, a sacar el pánico ese escénico de, Ajá, de, de mandar la voz, ¿viste? Y el sí. tema del instrumento y la voz al mismo tiempo, eso no. Eso los boliches te lo dan, ¿viste? Claro. Mirá, yo empecé tocando, yo qué sé, ¿viste? cuando Los primeros laburos que tocaba muchísimo eran el Templo del Sol, allá en, con el Ricardo Lataro, allá en Boulevard y, uh -huh. y Palomaría, no sé, tocaba música de Rubén Blade, y haciendo coro, tocando. ¿En los 90, de eso? ¿Qué años de ¡No! Vez? No es que sí, me iba a y 87. Antes, Pero era bastante joven. Pero tenía 20, 20 años. viejo ahora. 20, 20, 20, 20 22 años. Con Ricardo realidad. Lataro. ¿Verdad? Sí, y Elías Tuluich. Empecé el, en ese boliche, era de los era dos. De, era de ellos. De, dos, de, de ellos dos, sí. Mirá, mirá. Después se fue para Punta del Este, ahí empecé a tocar con Jorginho, eh, Que tocábamos. Yo tocaba el tambor, yo no sabía tocar la guitarra. Ajá. Claro, yo era primero percusionista y cantaba y cosas. Y, y, y ahí. Justo ahí, al, al principio Yo no, to no tocaba la guitarra Y en, en un año Me puse a estudiar y empecé a tocar la guitarra uh -huh. ¿Quién, te, ¿Quién te dio clases? Y Ullorginho fue uno Omar Pérez, el Zapa Que era amigo de Yorginho Que tocamos como los tres juntos ahí Y mm, él también Mucho Y después Juan Lamas, que cuando vine acá El, el que tocaba Que me encantaba como tocaba Era eh, Fernando Torrado Ajá. que tocaba música brasileña, y yo decía pa qué bueno y le miraba las manos y decía wow tú viste con veinte años no podía no podía creer que había perdido todo el todo ese tiempo de estudiar viste yo tenía una guitarra yo te, me mandaron cinco clases de guitarra cuando era niño con una guitarra que no sabía lo que era me, me dijo mi padre te conseguí una guitarra ¿sabes lo que era de manacho era de cartón era se a la gente vale la intención sí no afinaba entonces no afinaba Y y me, se me fueron, fueron las ganas, le fui arrancando las cuerdas, ¿viste? Y entonces tocaba en dos cuerdas las graves y tocaba y buscaba, viste, buscaba ¡pum! en un sillón y me quedaba tranquilito, y mi madre rebosaba, ¿viste? Y le seguía las músicas de aquí. con trabajo tocabas así. Claro. Tum, tum, tum, tum, tirado tum, tum. en el, en el sillón con dos cuerdas, porque la guitarra podías haber salido bajista. ¿eh? Sí, salí bajista, sí. Uh, uh. Sí, salimos primero bajista que. Y. Y, y pará. No afinaba nada, entonces yo escuchaba, mi madre escuchaba, aquí está su disco, señor claro, bello, claro, entonces claro. me pedía, yo que sé, le bueno, cualquier todo, cosa, claro. y yo, agarré, sexto, claro, iba afinando a mi manera de esas dos cuerdas y pim, pum, pam, pim, y cuando terminaba la canción, recién la ah, encontraba la vas a agarrar, y yo empezaba la otra, entonces, ah. viste, Una, tenía que esperar el otro día, a las 11 de la mañana que pasaba el mismo tema, viste. Ah. Estabas deseando que, que pidieran el mismo A veces, tema. y después me lo había olvidado. Imagínate la cantidad de música que pasaba en todas las mañanas, en la tarde. Qué sistema oh, particular de sí, verdad. Sí, porque pero me dijo un maestro muy capo, que era Juan Lama, me dijo, tu padre te hizo un favor con esa guitarra, porque tuviste toda la vida buscando las notas, loco. Claro, claro. Y, y alguna manera alguna entrenaste manera, el oído encontrar. Yeah. y después, o sea, eso es algo que ¿viste? que, que desarrollaste un, un, como un, siempre, a partir de las dificultades claro, uno, desarrolla claro ¿viste? viste maneras. ahí va, eso y me dijo, tuviste toda la vida o sea, fue como una, una cosa que no te diste por vencido y cuando te dieron una guitarra de verdad ¿viste uh -huh. dónde? estaban todas ahí estaban afinadas y ahí decís, pa, mira, que fácil que ¿eh? es porque claro, con la otra no parecía o un, un, un encarvadío un martirio, ¿no? <risa> tenés que encontrar una nota en eso que no afinaba y con Ladillones, que ¿Qué fue cuando te conocimos acá, además en la, el vínculo con la radio y eso, ¿qué etapa fue? ¿En qué, ¿entre qué años fue? No, eso fue pasado como 5 años de, bueno yo tenía 26, 27 años uh -huh. eh, después como de, después del Templo del Sol empezamos a tocar con Bueno, el, el Eduardo Lizale, el, el baterista, el Chancha Lizalde, lo conocimos, yo lo conocí en el Templo del Sol, o sea, con, con él y con el Pocho Bazán, y, y, y, y, y nosotros veníamos tocando en, esa, en esas noches sí. tocando otras músicas y dijimos, ¿vamos vos a hacer una terapia? Vamos sí. juntando mañana domingo que no tocamos de tarde, con comprarme una botella de grapa con pomelo. Vamos, vamos para la casa de aquí llevamos la batería unos lío barba ahí pero vos sabés que íbamos bajo lluvia igual porque era una desesperación de tocar música que, que copada para nosotros viste porque tam, ah, para pero ahí poco. empezaste a hacer tuya ¿o? Ah, ahí empezamos a tocar no ahí empezamos a tocar músicas más complicadas que eran de, de Paquito Rivera de Miles Davis tocábamos unas versiones de Tutu y eso eh, qué más de Pat mm. todo instrumental tiempos raros y eso músicas músicas difíciles, viste, porque claro, tocábamos todo el tiempo música comercial, entonces la terapia era claro. tocar eh esas músicas que escuchábamos, y que música de chicorea, cosas, ¿viste? Entonces, sí. entonces ahí, hay un desafío, domingo a domingo, más allá de la grapa, eh, vos, <risa> eh, eh, pa, nos equivocamos, ¿viste? Sí. pa parado no sé qué, y ahí pintó para ir a tocar un lugar, y teníamos diez temas, doce temas, que eran un huevo, viste, onda, sí. eh. Estaban divinos pero para que te salieran bien viste onda, mira, viste onda, íbamos a tocar y, y más grapa con pomelo y, y, y, y igual, ay, nadie se da cuenta nada. Y ¿eh? <risa> <Sí>, salió. <risa> pero ahí <risa> nació la Dillones. Ahí se sí. nació la Dillones. Nos fuimos con el con el camión de Osvaldo, aquel Ovaldo, ese, el usted, sí, usted que ustedes lo el Osvaldito, que le está escuchando. Sí. Y cuando nos fue a buscar a las 5 de la mañana no sabe lo que era. Los instrumentos se subían solos. O sea, Pero, ¿cómo tocaron así ustedes? 9 litros de grapa como menos. No. Ay, Entre cuántos? 9 <risa> litro, sí, litro por cabeza. Uno ya se imagina esos instrumentos pidiendo por favor que los suban al. al es lo al, mal, al que la radio tiene el no, programa. de. ninguno, ninguno. Entonces, por suerte. Claro, pues se pierden. Se Vamos a hacer una, una pequeña tanda y seguimos con tu guta. Este es, este es más... Esto se llama Eclipse de Luna Llena. También está en una versión para, el, para este disco que vamos a presentar. Pero también está en esos discos de Autores en Vivo. Ajá. Porque Autores en Vivo, otra vez, como que eh, volví a tocar solamente la parte instrumental. Ajá. Ahí viste que canté un tema solo que yo había hecho que es mío. Que que eso llama... está en video también. Eso ¿no? está en video, sí. Autores en Vivo del programa de Agado viste. Sí, sí, muy bueno. Es una especie de carrera con vallas eh, para los músicos hoy, ¿no? donde en vez de ir sacándole algunos obstáculos como que se le van poniendo, ¿no? De esos charcos de agua que hay en, en, en la en la pista, este, se le suben la, los, las vallas para que sea cada vez más dificultoso y así todo Tucuta vas a tocar. Voy a tocar en vivo. Voy a tocar en vivo. y. La gente tocar, puede ir. ¿Puede no ir? es que la ve por la tele o por no, el en no. streaming. La gente puede ir. No, bueno, el aforo son el 30% de las localidades. Sí. Tenemos eh, Un cupo máximo de 74 entradas para vender. No, Solo o sea, 74 privilegiados mm, para poder ir en a la sesión. En la capacidad de la sala son 220, una cosa ah. así. Y bueno, lo que una cosa, un detalle bueno, es que, que les digo ahora, mm. las entradas las venden de A2 a 700 pesos. ¿Por, ¿Por qué? qué? Por el aforo, porque eh, le conviene a, a los músicos de la sala que, ve, que, que si la gente compra de a dos es... hay dos asientos juntos y dos separados dos asientos juntos entonces eh, ahí el aforo sube a 74 de la otra manera si, si es de a uno es uno y dos separados dos que están no, vacíos uh -huh. uno y dos, pues, o sea ahí llego a sin, apenas 50 llegaré de esa manera entonces, lo mejor es digo, como son pocos eh, sí, lugares eh, las uh -huh. eh, pusimos a, a dos entradas por 700 pesos Y la venden en red pagos, es por Ticantel y todo, pero es red uh -huh. La venden online también, pero ojo porque aparece una, un fantasma de, de, de, que dice entrada uh, general 660 pesos, no. no es así. ¿Viste? Ahora, eh, si no se venden todas las entradas en, en Ticantel a 2 por 700 pesos, el remanente queda a 350 en el En la puerta del, Bien. del, del, del día del costo, costo, el, claro Lo mejor, igual, es asegurarse, porque hay 74 lugares. Yo claro. este me imagino que me debe, debe haber. Todo. Claro, este, debe haber mucha gente con ganas de ver un espectáculo musical, de ver, obviamente, lo que hace Tucuta y que esas 74 entradas deberían volar rápidamente. Así que asegúrenselo, mm. el lugar, sí, este, sí. porque además es cierto eso, de que después es difícil tocar, ¿no? Claro. No es algo que la semana que viene va a haber otro toque y ah. a la. No, no, y aparte otra cosa, eh, imagínate la cola que hay de músicos para en, en las salas para que te den una fecha, ya, ya no. que se, se, se postergaron todas las, las fechas que venían dadas que no lo pudieron hacer, entonces tenés una lista de espera, vas a cualquier sala y decís, dame una fecha, el año que viene, te dicen, ¿viste? Sí. O sea que, no para entender bien lo de las entradas eh, por red pagos, No es posible comprar de a una. No, no es, que es posible de a una. No, y claro. le van a querer vender a 660 pesos. Capaz que te la venden, pero, pero en realidad sí. lo puso. Yo ni, ni ni sabía eso y un amigo me llamó, me dijo, vos me quería vender una. Y yo no, no, porque están 350 pesos nosotros pusimos. 350. Claro, claro. Pero, y. y por eso de cómo distribuir la. Claro, ellos la viste. Forma. y Las dos primeras filas las anulan, viste. Claro, claro. Todo una cosa, Bueno, y, y, ta, y, y yo, igual por fiado, voy con 10 músicos. O sea. Claro. Eh, y tenemos un artista invitado que es Eduardo Llaguno, que, que es un músico impresionante, que le mandamos saludos. Eh, que él va a hacer una parte intermedia también para. Para un poquito. A, a, eh, eh, ¿Cómo se dice? Eh, A, eh, descansar. A, sí, ahí. De sí, porque después de no tanto venir a, a, la, a, la, a la cancha, ¿viste? A vos <ríe> te gusta tocar con, con, con una barra grande, siempre, claro. con los vientos, con, con tu todo. música, sí, es, para, eso. es para eso, para eso. Y vamos a tocar con, bueno, creo que me acuerdo de todos, uh -huh. vamos a tocar con tres caños, que son dos saxos, que uno es Pedro Vergara, que es santaño de, lo, de claro, los de ladillones. De Leo Méndez y Lucas Leza, trompeta, dos saxos y, un, y una trompeta, Eduardo Lizal en la, la, la batería, eh, Álvaro Piñeiro en teclados, eh, eh, como se dice... Eh, Eh, Paquito Piraña en el tambor piano, Luis Cialle en tambor chico, Pocho Bazán en tambor repique y, y Santiago Bolonini en el Bajo, Ajá. ahí estamos nueve más la, la eh, ¿cómo se dice? la participación de Yaguno y y bueno capaz que algún invitado ahí que vamos a tener por ejemplo como mi hijo, <ríe> Si, sí, sí, quien es quiere tocar, cierto. va a tocar. Que en guitarra hace? Él toca guitarra sí. Sí, toca el bajo también. Ellos eh, digo, ahí va a estar en vas a estar presentando lo de, lo que está en esos dos discos. ¿verdad? En es eh, es toda una mezcolanza. En eso mm. es una mezcolanza de algunos clásicos, siempre tienen que tocar cuatro o cinco temas de los clásicos. Eh, y, y esas músicas, cine hay música inedia que no, que no conocí nadie Lo de Giorginio que, están, que dijiste y de, ¿no? Sí, lo de, de, de Giorginio y hay un, o, otras músicas que yo había compuesto que no, no, no están en ningún disco que e, iban a estar Ajá. también, viste sí. ¿Y cómo se hace en estos tiempos, eh, Tucuta? Para mantener la relación con la gente, con tu gente que además es un público, vos lo describías hoy cuando hablabas de, de, de por dónde iba tu música También es un público que, que le gusta determinada música, pero que tampoco es que prende la radio y aparece la música de Tucuta. cuta. ¿Cómo, ¿Cómo se hace para también generar ese vínculo y, y mantenerlo? Y que ahora quieras tocar y que la gente esté, que este le digas, mm. sale eh, 700 pesos, dos eh. entradas y, y que lo tengan para poner. ¿Sabes lo que más se llama eso? A voy a tener que meterla en el show. Samba y mi esperanza. <risa> ay, claro. ay, ay, ¿qué te voy a decir? Porque, viste. Eh, tenés que, que, tenés que ser una ladilla digo, sí. voy a estar en toda la radio, en todos los canales golpeando la puerta de oh. Y ta, y, y, y, si no tenés plata para decir me dedico a eso solo y ¿no? O sea, claro. no me dan las manos, no, me da el cuerpo. A veces, digo, o sea, a ver, me, me, salgo acá me tengo que a laburar, pero onda, muy, muy pesado yo laburo en la construcción. Claro. Eh, y. Tá, yo que sé, no y tiene... después está esto de los discos, por ejemplo ¿Cómo lo, lo vas a producir el lo independiente? Voy a producir, lo voy a producir yo O Ajá. sea, los mando a hacer Y, lo, y uh, quiero llegar a un, a, un, a, un, a un dinero De alguna manera, eh, no sé eh, Cómo voy a hacer para... Porque una edición de 100 discos o 200 discos Te sale un, Ajá. Yo que sé, 12 palos, 15 palos yo que sé. O sea... eh y si y lo otro pero no hay tiene que, mucho gracia eh, hay que que ponerlo en internet de, las plataformas, claro sí Spotify, sí tal. sí lo, lo tengo que poner también uh -huh. no no tengo duda pero pero con lo que dan laburo físico de hacer el disco de de, claro. de grabar de grabarlo tipo, que no aparezca una la foto digo en un papel si, si hubiera si tuviera posibilidad y dinero los hacía en pasta No, lo Delico. Claro. Los volvía, o sea, hacía si que CD? se siguen haciendo y los sí, grandes pero sal, los claro, están. pero sale mucha plata, sale alrededor claro. de lo que sé, en costo sale 700 mango acá, en costo. Claro. Si yo quiero hacerlo no sé, sale como, ¿cuánto le tengo que vender? Claro. No, no. y ahí sí vos abrías el el on play viste y ahí veía las fotos de, de los tipos tocando ¿me entendés? Ya el CD ya vino más chiquito la la, la cosa la ve más chiquita buscabas la letra y tenía ya, que ah, claro el quinto bueno ojalá. pero por lo menos hay que defender el el CD aunque sea el disco claro compacto. el CD hay que defenderlo y y también y que... además para cobrar porque eh, también es cierto que muchas plataformas que se ponen en internet a veces el músico ve algo Pero hay veces que no ve nada, porque sí, se por empieza no, a mirar. ¿Cómo ya? es el sistema no veo, ¿Les pagan sé. a Gado, lo, lo de Spotify, por ejemplo. Y le es? pagan a Gadu y tenés que lo... cobrar eh. por cuenta bancaria, yo le digo que lo pongan ahí en, en los derechos de autor. Yo qué sé. Yo claro. me tiene empodrido. Ah. Me re podrido con eso. Todo bien internet, ¿sabes Aquí lo, lo odio. Sí. <risa> sí. para atrás la guitarra. Yo, ah, yo sí, creo que... Quedaron, sí, yo creo quedar, que debería sacar, desmontar ahí... ahí. Me quedé pensando voy a ver si te hago algunas letras para, para canciones, ya que, ah, no ahí que va. Gran, gran ahí compositor va. de letras, ah, Hernán ay, Salina. A ver no lo digo. Bajamos tanto <ríe> un poco, Lo pueden ver por internet, por YouTube también al Tucusa. Ah, Espera eh. que me voy a poner los lentes y si van a ver. <risa> no le avisamos a tiempo. No es Espera, vamos a que. Oh, mira. Voy a tocar una, una música que es de un, de un poeta eh, que, se, que se llama Ramiro Guzmán Ajá. y se llama La Rosa. a través de creer y creer fabrique esta rosa para usted tiene los pétalos como el viejo molino para que defienda nuestro camino Es una oh, Como un palo de oh, Como oh, oh, Como oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Ah, bueno, quedamos con ganas de, de alguna más de cierre. <risa> ¿Esta es de, de, de quién dijiste? De Ramiro Guzmán, que es ¿Qué? un poeta muy conocido mm. internacionalmente incluso. Mm. Es un amigazo, un fenómeno, ¿viste? Mm. Es eh, muy romántico, todos sus poemas son... Todo con la palabra amor en, en mayúscula. ¿Y la música? La música es, es de eh, Nicolás Moya. Ajá. Eh, y nosotros lo que hicimos fue hacer una versión... Power, viste ahora una, acústica, viste onda, bueno, buenísimo, tu gusto, que nos hagan una más para cerrar, porque una, haga una la guitarra, que sea. Para, para irnos, después venimos con, vamos a hablar de agroecología, ya está Natalia esperándonos escuchándonos, venimos enseguida con ella. Porque en un graso los ejes me llaman abandonao. Porque en un graso los ejes me llaman abandonado? Si a mí me gusta que suenen pa' que los voy a engrasar. Si a mí me gusta que suene, pa que los voy a engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Y andar y andar los caminos sin nadie que me entretenga Y andar y andar los caminos sin nadie que me entretenga No necesito silencio, ya no tengo en quien pensar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 Lo que te en mi carreta. Nunca los voy a engrasar. Lo sé que te en mi carreta. Nunca los voy a engrasar. Cochero, cochero, cochero. Ay va. Coche, coche, coche, coche. va. ¿Qué adelanto, eh? Sábado 31. La hora a las 9? A las 9. Sala Camacua ya en el edificio de Aebu, en la Rambla Tucuta. y es Nianzá, eh adelanto de estos discos que se vendrán Espíritu Ladillón dije la eh, Espíritu el nombre que no, el nombre del espectáculo y entradas por red Pago los vamos lo vamos a estar este recordando en estos días y se tiene que completar ese aforo por supuesto con las pocas posibilidades que hay de verlos en vivo ahora bueno y esperamos los discos dale sí cómo no no no es por eso mismo que está era? en está eso ¿Cuándo ¿En salen, salen? Se está no no no a no, fin no, de estamos... año de larga? y sí sí porque eh, eh, Así no, los pido de regalo de, de cumpleaños. Claro, claro. ¿Qué te iba a decir? Porque ah, viste no que un la... ahí, no, no, toda la familia que me lo que los compre. La claro, familia, regalo, claro, claro, más bien, eh, más bien. escuchame no <risa> quiero quiero terminar por lo menos uno de los dos, ¿no? Eh, bueno, claro. el primero uno y después el otro. Lo que pasa es que son temas, son discos que tienen como 11 temas cada cada, claro. cada disco. Son son largos, es complicado, pero pero ya vamos a llegar. ¿no? Eh, ya tenemos algunos prontos. pero bueno eh, viste que después se hace toda la remasterización y todo? bueno pero metele para que salga no fin más de bien año. No, bueno, pa, regalito bueno. de fin de año sí sí reyes, todo todo claro, todo sí, Tutanca sí, viene con los zapatitos sí, y, y todo lo, y te esperamos por acá bueno Dale eh, que se llene ese aforo el sábado gracias Dale por, ah, muchísimas por haber gracias. venido en hora además que no cualquier músico cumple con eso pero qué Nos vamos <ríe> escuchando algo de Tucuta Corneanza Ah, Muy bueno. bueno.